Me llamo Jadilla y os voy a presentar el libro de Papá Noel y yo. Se trata de una niña llamada Amelia que es adoptada por Papá Noel y se cría en el Polo Norte, en el Polo no en el Polo Norte. Enfrenta los desafíos de ser una niña normal entre un montón de elfos. Lucha con la escuela, exámenes de juguetes y la inventa amenaza de un conejo que no para de amenazarla. Quien quiere inventa quien quiere y e intenta destruir la Navidad, obligándola a a entender toda la importancia de salvar la fiesta con toda su amistad y magia. Papá Noel la repite más de una vez que tiene que dejar de escuchar al conejo. El conejo sigue amenazó sigue amenazándola. Un día la niña va con los elfos a atacar al conejo y al final lo matan. y Este sería eh, el libro de Papá Noel y yo. Espero que os haya gustado.